301. Es una función de las inspectorías descentralizadas. Resolver los conflictos de competencia que se presenten en las oficinas de disciplina de su circunscripción territorial. 302. Órganos disciplinarios. Es una función de la oficina de disciplina. Calificar las denuncias o realizar acciones previas. 303. Esta información debe permitir conocer y acreditar la comisión de infracciones cometidas por el personal de la Policía Nacional del Perú y coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos. Este enunciado corresponde a ¿Colaborador? 304. El jefe de la oficina de disciplina titular es un oficial superior en el grado de coronel de armas en actividad. Que tiene la condición de instructor y es nombrado mediante resolución de asignación o documento de Reasignación de cargos 305 del procedimiento administrativo disciplinario sumario La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario se da en el siguiente caso Confesión corroborada, entendiéndose esta como la aceptación clara de la responsabilidad por la infracción Que se le imputa muy grave 306 el comando se ejercita mediante órdenes verbales o escritas que deben ser cumplidas a cabalidad dentro del marco legal 307 designación de los jefes de las oficinas de disciplina el jefe de la oficina de disciplina suplente es un oficial superior de armas en actividad que tiene la condición de instructor y es designado por él inspector general de la Policía Nacional del Perú. 308. Adecuación de la conducta a la infracción descrita y sancionada por la norma sin admitir interpretación extensiva o por analogía a qué principio corresponde. Principio de tipicidad. 309. El órgano disciplinario informa a su vez a la Procuraduría General del Estado a la Procuraduría adscrita del sector interior o a la Procuraduría especializada en delitos de corrupción para las acciones de su competencia. Este enunciado corresponde a... Obligación de poner en conocimiento la existencia de presuntos delitos. 310. El comando se ejercita mediante órdenes verbales o escritas que deben ser cumplidas a cabalidad dentro del marco legal. Este enunciado se refiere a... Cumplimiento de las órdenes. 311. Las entidades deben presumir que los miembros de la Policía Nacional del Perú han actuado conforme a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Presunción de licitud. 312. La denuncia. La presentación de una denuncia obliga a los órganos de investigación a realizar las acciones previas necesarias y, de comprobarse la existencia de indicios, a iniciar la respectiva investigación. 313. Es el responsable de investigar las infracciones administrativas disciplinarias a cargo del órgano de investigación. Suscribe el informe administrativo disciplinario. Instructor. 314. Órganos disciplinarios. Es una función de la oficina de disciplina. Poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de indicios que hagan presumir la comisión de un delito. 315. El superior y los órganos disciplinarios deben cumplir su actuación dentro de los plazos establecidos, evitando actuaciones innecesarias que dificulten su desenvolvimiento, corresponde al principio de celeridad. 316. Se aplica también al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. Siempre que la infracción haya sido cometida cuando se encontraba en situación de actividad o disponibilidad y ésta no haya prescrito, dicho enunciado corresponde a Ámbito de aplicación y alcance 317. Órganos disciplinarios. Es una función de la Oficina de Disciplina. Realizar investigaciones administrativo-disciplinarias según el ámbito de la circunscripción territorial local o nacional asignada. 318. La potestad sancionadora disciplinaria. Comprende la facultad de investigar la comisión de presuntas infracciones administrativas disciplinarias sancionables y de imponer las sanciones contempladas en la ley. La competencia es. Indelegable. 319. Es una función de las inspectorías macro-regionales. Resolver los conflictos de competencia que se presenten en las inspectorías descentralizadas de su circunscripción territorial. 320. Es un bien jurídico protegido. Imagen institucional. 321. La sanción de rigor implica la disminución de 1.3 décimas, 1.3, de la nota anual de disciplina por cada día de sanción. 322. Es equivalente a 100. 100. Puntos con la que inicia cada año todo el personal de la Policía Nacional del Perú y que disminuye en relación directa a las sanciones que le sean impuestas. La nota anual de disciplina. 323. Órganos disciplinarios homólogos. Son los órganos que realizan el diligenciamiento de las notificaciones y demás actuaciones en equivalencia de los órganos del sistema disciplinario policial competentes. La equivalencia de los órganos disciplinarios homólogos es la siguiente, en el caso del superior del investigado. Es la oficina de disciplina. 324. Formular el informe administratito disciplinario o ampliaciones derivadas del mismo, por la comisión de infracciones graves y muy graves, recomendando las acciones que correspondan, es una. Función de las oficinas de disciplina. 325. ¿Es un bien jurídico protegido? Ética policial. 326. La sanción desincentiva la comisión de las infracciones contempladas en la ley del régimen disciplinario de la PNP, previniendo su realización a futuro, con ello, se privilegian y salvaguardan. Los bienes jurídicos. 327. Se entiende por reincidencia la comisión de una misma infracción dos, dos o más veces en un periodo no mayor a un 1 año. 328. El nombramiento de los suplentes se realiza a través de Resolución del Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 329. La sanción siempre implica la disminución de décimas, 8 décimas, 0.8, de punto de la nota anual de disciplina por. Cada día de sanción. 330. Mayor responsabilidad del efectivo más antiguo en la comisión de la infracción, siempre que se trate de un mismo. Hecho. 331 es la facultad que tiene el superior en situación de actividad para dirigirse a un subordinado en razón de su categoría, jerarquía, grado y antigüedad e impartir órdenes de carácter general pese a no estar bajo su comando, siempre que éstas no afecten la misión y función policial que desarrolla el subordinado. Mando. 332 es una función de las inspectorías macro-regionales. Resolver. En segunda y definitiva instancia, los recursos de apelación contra las sanciones impuestas por las inspectorías descentralizadas por la Comisión de Infracciones Graves. 333. El responsable de vigilar que se realice una correcta colaboración es el jefe de la unidad. 334. Órganos disciplinarios. Es una función de la oficina de disciplina. Poner en conocimiento de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, para su registro y procesamiento, las resoluciones de inicio de procedimientos administrativos disciplinarios. 335 del cargo y nombramiento del inspector macro-regional, inspector descentralizado y jefe de la Oficina de Disciplina. El nombramiento de los suplentes se realizará a través de resolución del Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 336. Procedimientos especiales. De las medidas preventivas. No afecta la remuneración consolidada que el investigado tiene derecho a percibir. Separación temporal del cargo. 337. No se podrá investigar o imponer dos o más sanciones disciplinarias por el mismo hecho, en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento, corresponde a Principio de prohibición de la doble investigación o sanción 338. Es uno de los criterios para la imposición de sanciones La reparación o resarcimiento oportuno del daño antes de la sanción 339. Comunicar a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú para su registro y ejecución correspondiente, la resolución de medidas preventivas, así como de su variación o levantamiento. 340. Los órganos de decisión, valorando el contenido del informe administrativo disciplinario y demás elementos de juicio, Emiten una resolución respecto del procedimiento administrativo disciplinario, enunciado que corresponde a Etapa de decisión 341. Órganos disciplinarios. Es una función de la oficina de disciplina. Formular el informe administrativo disciplinario o ampliaciones derivados del mismo, por la comisión de infracciones graves y muy graves, recomendando las acciones o sanciones que correspondan. 342. La Inspectoría Descentralizada es el órgano de decisión del sistema disciplinario policial a nivel nacional perteneciente a la Inspectoría General de la Policía Nacional. Está conformada por personal que resuelve en primera instancia a los procedimientos administrativos disciplinarios por la Comisión de Infracciones. Graves y muy graves.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 Excepcionalmente se puede designar como jefe de la oficina de disciplina titular a un oficial superior en el grado de comandante o mayor de armas en actividad, mediante resolución de asignación o documento de reasignación de cargos, siempre que el oficial más antiguo de la unidad policial de la circunscripción territorial tenga el mismo o menor grado que el jefe de la oficina de disciplina. 345. Se entiende por habitualidad. La comisión de tres, tres o más infracciones distintas en un periodo no mayor a un, año. 346. ¿Qué clase de sanción implica la disminución de tres puntos y cinco décimas, 3.5, de la nota anual de disciplina, por cada mes que el sancionado se mantuvo fuera de la situación de actividad? Pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria. 347. Criterios para determinar la complejidad y ampliación de plazos de un procedimiento administrativo disciplinario. Indicar la alternativa correcta. Más de 5, 5, implicados en el mismo procedimiento administrativo disciplinario. 348. Procedimientos especiales. De las medidas preventivas. Las medidas preventivas son disposiciones administrativas de carácter provisional que se imponen ante la presunta comisión de infracciones muy graves. Son dictadas exclusivamente por el órgano de investigación competente a través de resolución motivada, esta puede ser. Cese temporal del empleo. 349. ¿Es un bien jurídico protegido? Servicio policial. 350. Del procedimiento administrativo disciplinario sumario. La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario se da en el siguiente caso, flagrancia, entendiéndose esta cuando el personal policial, solo una es correcta. Es descubierto cometiendo una infracción muy grave. 351. Son funciones de las inspectorías descentralizadas. Elevar los expedientes administrativos disciplinarios impugnados mediante recurso de apelación o en consulta al Tribunal de Disciplina Policial. 352. Denuncia. Formulación de una denuncia. Las denuncias recibidas que impliquen el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra el personal de la Policía Nacional del Perú por infracciones al régimen disciplinario no deben presentarse ante por los canales de denuncia dispuestos por el Ministerio Público. 353 tiene por objeto desarrollar los alcances y contenidos previstos en la Ley número 30714, Ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Reglamento de la Ley del Régimen Disciplinario de la PNP. 354 Es aquella en la que los órganos de investigación realizan actuaciones orientadas a identificar y ubicar indicios necesarios para determinar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, corresponde a Etapa de acciones previas 355. La sanción de pase a la situación de disponibilidad implica la disminución de 3.5 de la nota anual de disciplina 356 es aquella en la que los órganos de investigación realizan las actuaciones y diligencias necesarias para determinar el contenido del informe administrativo disciplinario Etapa investigación 357 las referencias administrativas disciplinarias que registre el personal investigado en el reporte de información personal así como en el Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú, en los últimos 5, 5, años. 358, representa uno de los bienes jurídicos protegidos imprescindibles para el cumplimiento adecuado de la función policial y el desarrollo institucional. La ética policial. 359 es el instrumento legal mediante el cual la sala plena, compuesta por el presidente y los vocales del Tribunal de Disciplina Policial, adopta decisiones con el objeto de uniformizar criterios resolutivos sobre determinados temas disciplinarios en concreto y que haya sido materia de interpretación disímil entre los órganos disciplinarios. Para su validez, el acuerdo debe estar publicado en el portal institucional y en el diario oficial El Peruano. Acuerdo es a la plena. 360. Regla general para las notificaciones. Las notificaciones son válidas si se realizan, indistintamente, en El domicilio real que conste en su legajo personal.